Muy buenos días, ya son las 7 de la mañana y la temperatura en la estación meteorológica de Tele Elche, o según ella, aquí en Elche, es de 19 grados con dos décimas. Comenzamos. La Glorieta con Rosmari Alonso y Antonio Bazán. I was Es martes 17 de mayo, alcanzaremos una máxima de 28 grados, habrá niebla a primera hora en el sur del Camp Delch y los cielos estarán despejados en el día escogido para la tercera movilización en lo que llevamos de año con el lema S.O.S., ...para el campo español... ...tras Madrid y Murcia ahora la protesta se ha convocado en Alicante... ...comenzará esta mañana a las 11... ...y nuestros regantes... ...esperan poder presionar al gobierno de Sánchez... ...para que principalmente no recorte... ...el trasvase Tajo Segura... Hoy entrevistaremos sobre las 10 y cuarto, la glorieta se alarga un poco más, a los principales organizadores de esta movilización, en la que veremos muchos representantes políticos, incluso alcaldes y cargos socialistas que se han apresurado a dar su apoyo a los agricultores que están indignados con la política hídrica del PSOE. Es nuestra noticia de portada, pero hay más. Hoy conoceremos los actos organizados con motivo de la fiesta de San Pascual, en San Pascual, en el barrio del Plat. También contaremos con la vicepresidenta de la Plataforma de Teatro Amateur con motivo del inicio de la Maratón Teatral este jueves en el Gran Teatro. Y traeremos la Semana de la Salud que por primera vez se ha organizado en el Centro de Salud de Carrús. Muy buenos días, Antonio. Antonio Bazán, hoy es San Pascual, pero hoy hay que apoyar a los regantes. Por supuesto, siendo San Pascual y sin ser San Pascual, evidente que sí. <ríe> Lógico, el agua es importantísima y la necesitamos. I want, I want, I want, I want. Asaja, Riegos de Levante, el Sindicato Central y la Junta de Usuarios del trasvase Jucar han convocado la movilización de esta mañana en Alicante. Comenzará a las 11 y se estima que participen unas 5.000 personas en defensa del trasvase Tajo Segura. Se repartirá 5 toneladas de naranjas entre los asistentes en una nueva protesta con la que se quiere presionar al gobierno de Sánchez para que rectifique y no recorte los envíos de agua del Tajo al sureste español y para que aporte además soluciones a los graves problemas del campo con precios más justos para los productores. También les contaremos que la Generalitat Valenciana ha sancionado a la empresa de Murcia que trabajó el cultivo extensivo a la zona de carrizales destruyendo elementos tradicionales del sistema de riego. La Asociación de Amigos de los Humedales del Sur interpuso la denuncia y ahora la Consellería le ha comunicado el expediente sancionador en el que, además de la multa, obliga a la empresa a restituir todo lo destruido en las 80 hectáreas ocupadas junto al Parque Natural de Londo. Y el paseo de la estación de Elche volvió a ser escenario de otro gran evento. Albergó ayer el acto de entrega de un total de 309 condecoraciones, diplomas y distinciones a diferentes agentes de la Policía de la Ciudad y de diversas policías locales de la provincia de Alicante en reconocimiento al trabajo y méritos de estos profesionales de la seguridad pública durante su labor policial. Del Elche Club de Fútbol nos hablará Paco Gómez. Y es que el Elche despide la temporada este domingo a las 5 y media de la tarde en casa frente al Getafe. A pesar de las últimas tres derrotas consecutivas que han enfriado los ánimos, el jugador Lucas Olaza ha declarado que hay ganas de despedirse de la afición con una victoria. Francisco, entrenador del Elche, espera recuperar a muchos de los titulares que por diferentes molestias no pudieron jugar en Vigo. Las bajas seguras serán la de Iván Marcone por sanción y Gonzalo Verdú por lesión. En Teleds, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Son las 7 de la mañana, 5 minutos y el relato informativo nos lo cuenta Rosmaría Alonso. Pues hoy día de San Pascual ha sido el escogido por los regantes para esa movilización que tendrá lugar en Alicante en defensa del campo español. Cinco toneladas de naranjas sin salida se van a regalar en la concentración contra el recorte del Tajo Segura. Las entidades convocantes, Asaja, el Sindicato Central, Riegos del Levante y la Junta de Usuarios del Júcar Vinalopo, estiman que unas 5.000 personas acudirán a esta protesta en defensa del trasvase y para pedir soluciones a la larga lista de los problemas por los que están atravesando los agricultores por culpa de la inflación, de los recortes al trasvase y de las políticas comerciales que han permitido la entrada de productos de terceros países contra los que no se puede competir con precios al no tener que cumplir la normativa europea. Los regantes cuentan con los apoyos de los partidos políticos y de los gobiernos, representantes de los gobiernos provincial, local y autonómico. Ayer mismo, el presidente del Consejo volvió a manifestar su, su apoyo sin fisuras al trasvase Tajo Segura. Escuchando. es una historia muy complicada muy difícil pero nosotros estamos dialogando permanentemente con los regantes estamos dialogando permanentemente con el gobierno aunque en este momento estamos en una posición absolutamente diferente y vamos a continuar estando donde le corresponde la generalitat donde ha estado la generalitat en todo momento y es la defensa racional de los intereses de los regantes en la defensa racional del de objetivo común que no es otro que tener agua garantizada para siempre Un trasvase que de aprobarse definitivamente con los recortes se defenderá no solo en la calle sino en los tribunales. Y hoy en nuestra página judicial pues les tenemos que contar que los empresarios pueden pagar muy caro el tener a trabajadores sin dar de alta en sus negocios. Esta misma mañana está previsto el juicio en la sede ilicitana de la Audiencia Provincial contra el propietario de un restaurante de Santa Pola, al que la Fiscalía le pide 32 meses de prisión por tener a la mitad de sus empleados seis trabajadores sin dar de alta a la Seguridad Social. Los hechos ocurrieron el 8 de julio de 2015, cuando se realizó una inspección de trabajo en el establecimiento que determinó la situación laboral de sus empleados. Y la Generalitat ha abierto un expediente sancionador para la empresa de Murcia... ...que trajo la agroindustria junto al Parque Natural de Londo destruyendo el sistema tradicional de riego en varias fincas de los Carrizales. La Administración Autonómica ha notificado a la Asociación de los Humedales del Sur de Alicante, colectivo que denunció los hechos, la multa impuesta a la empresa responsable de la destrucción de los elementos tradicionales en una zona sensible por su cercanía al Parque Natural. Además, deberá restaurar las más de 80 hectáreas junto al hondo y retirar la infraestructura del sistema de riego instalada, incluida la balsa, ...así como restituir los escorredores y azarbetas de riego suprimidas. Y siguiendo con temas ambientales, la Universidad de Elche y la empresa Elche ...acaban de firmar un convenio para el seguimiento de aves en el cló de Galván... ...con el fin de prevenir y evaluar los riesgos que sufren de contaminación por plásticos... ...en el paraje municipal, y es que en los últimos años se ha observado ejemplares... ...de malvasía cabeciblanca, una especie en peligro de extinción... ...con gomas elásticas en los picos... ...que parece que esos plásticos los traen otras especies... ...que se alimentan en vertederos. Y ayer en el paseo de la estación se llevó a cabo el homenaje... ...que han recibido más de 300 policías locales de toda la provincia. La Generalitat Valenciana, el Gobierno, escogió nuestro municipio... ...para entregar las condecoraciones en reconocimiento al trabajo diario... ...y especialmente al que llevaron a cabo durante la pandemia. Nos lo cuenta nuestra compañera Marga García que estuvo allí. Buenos días. Buenos días Ross, Elche fue el lugar escogido ayer para entregar las 307 medallas a policías locales de toda la provincia de Alicante. Un acto muy emotivo, celebrado en el paseo de la estación y suspendido entonces por la pandemia, en el que se quiso reconocer el trabajo diario de todos estos agentes que durante los meses más duros de confinamiento lograron, por ejemplo, poner una sonrisa a los más pequeños felicitándoles el cumpleaños desde sus coches de policía, pero también dando respuestas, atendiendo necesidades y aportando seguridad a los ciudadanos en la vía pública. Unas distinciones que reconocen la ejemplaridad de estos agentes y su trabajo en pro del bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía. Pues a ese acto homenaje acudió el secretario autonómico de Seguridad acompañado por el alcalde José María Ángel. Lo escuchamos. El trabajo es el día a día, el trabajo que le pone una sonrisa en la pandemia a los más menores y los felicitaban en el cumpleaños, en plena pandemia, las, las sirenas de la policía local, el trabajo de haber ido a nuestros centros de mayores auxiliar y confortar a nuestros médicos, el trabajo de poner una sonrisa cuando todo el mundo estábamos llenos de dudas, inquietudes. El uniformado da seguridad en la vía pública. Y el alcalde Carlos González también destacó el trabajo de los policías locales, de la policía más cercana al ciudadano. Esto nos refuerza en esa idea de la importancia que la seguridad pública, que la seguridad ciudadana tiene en los municipios. Y para Elche, indudablemente, para nuestro municipio, la seguridad es un factor fundamental en esa construcción del bienestar, de la calidad de vida y de la prosperidad. Tenemos una policía local, una policía municipal auténticamente ejemplar, que desarrolla un trabajo excepcional y que posibilita que Elche sea una de las ciudades más seguras de la comunidad valenciana y del conjunto de España y de Albuquerque. Pues seguimos con más declaraciones del alcalde porque ayer por la tarde, como ya informábamos, el alcalde asistió a la toma de posesión en Alicante, en la sede de Distrito Digital de la nueva consellera de Innovación y Universidades, Josefina Bueno, tras el cese de la ilícitana Carolina Pascual. También tomaron posesión los nuevos consellers de Sanidad, de Educación y de Política Territorial. Precisamente, Carlos González anunció que inicia una nueva agenda de trabajo con los nuevos titulares para seguir impulsando El cambio de transformación y la mejora de Elche, en concreto, aseguró que ya ha pedido una entrevista con Rebeca Torró, la consellera de Política Territorial, para abordar algunas actuaciones pendientes y que son urgentes, como la conclusión de la Ronda Sur. Escuchamos al alcalde hablando precisamente de esa nueva agenda. Tenemos importantes expectativas, importantes expectativas que eh, pensando en la sanidad pública se concretan en finalizar eh, la obra del centro de especialidades y comenzar el centro de especialidades junto que supone la ampliación del Hospital General, eh, consideramos también fundamental el inicio del nuevo Centro de Salud de Trabalón y en materia de infraestructuras eh, ya he pedido una entrevista a la nueva consellera, Rebeca Torró, con la finalidad de abordar cuestiones que nos parecen fundamentales. La primera de ellas, la Circunvalación Sur, que es una infraestructura absolutamente esencial. Y abrimos el capítulo para hablar de las actuaciones sindicales porque los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT junto a la Asociación de Empresas de los Componentes pues acaban de firmar el nuevo convenio colectivo del sector para los próximos tres años. Un acuerdo que viene a dar estabilidad a cerca de 2.500 trabajadores y que supone una subida salarial del 6,5% para esas empresas, esas comercializadoras de componentes del calzado. Y Comisiones Obreras, por otro lado, urge al equipo de gobierno que adjudique el nuevo servicio de ayuda a domicilio de Elche para evitar la pérdida de poder adquisitivo de las trabajadoras. Las auxiliares de ayuda a domicilio necesitan ver compensada su equiparación salarial y según la representante sindical Noemí Pascual, secretaria del Comité de Empresa, pues ha criticado la tardanza del Ayuntamiento en adjudicar el nuevo servicio ya que llevan casi un año esperando que contratación lo resuelva tras abrir, se las explica de las empresas, así lo explica Noemi Pascual. Auxiliares de, bueno, bueno, las auxiliares y los auxiliares de ayuda a domicilio, que también es un servicio en el que trabajan chicos, eh, es, están perdiendo alrededor de unos 70-75 euros al mes. La, la, el concurso se cerró el 31 de julio, creo que fue el 1 de agosto, eh, entonces pues eh, lleva un proceso en el que se abren unos sobres, se ven las empresas que se han presentado, las ofertas económicas y tal, y estamos a 16 de mayo, va a ser casi un año, y estamos esperando a que se adjudique el servicio. Y seguimos con más asuntos sindicales. Hoy es el Día Internacional contra la Algecidifobia, y por esta razón... El Salón de Plenos del Ayuntamiento acogerá este martes el acto y la lectura del manifiesto por parte del colectivo. También en el centro de congresos se eh, inaugurará a las 10 la jornada formativa sobre delitos de odio. Y ayer, Comisiones Obreras, este sindicato, firmó un convenio de colaboración con la asociación Entendemos LGTBI para seguir defendiendo los derechos de los trabajadores en situaciones de discriminación por orientación sexual. Escuchamos a la secretaria de Comisiones Obreras, Carmen Palomar. Ah, esa discriminación que nos encontramos en, en el ámbito laboral y que, desgraciadamente, queda... Queda muy escondida y que hay que, desde nuestro punto de vista, hay que tratar, hay que abordar y, sobre todo, hay que darle elementos a los trabajadores y trabajadoras para que se sientan seguros en su puesto de trabajo y puedan defender eh, sus derechos y no sufrir esa discriminación. Y para eso el sindicato, pues, por una parte, pone a su servicio todos Todos los, valga redundancia, todos los servicios que tiene y este convenio pues, toca eh, todos los aspectos de, de la vida de un trabajador y, y trabajadora. Pues ayer se dio a conocer la programación del Festival Diversa de Elche, que este año traerá a Samantha Hudson a la ciudad. Nos da más detalles nuestra compañera Yanire Perona. Muy buenos días. Sí, Ros, buenos días. Vuelve el Festival Diversa un año más, un festival que es pionero en nuestra comunidad y que a lo largo de los años ha acogido a diferentes artistas. Y este año, bajo el lema Más Visibles Más Posibles, se va a celebrar en varios emplazamientos de la ciudad, como es el Espacio Hernandiano, el Centro de Congresos y, sobre todo, el Escorchador. Se llevarán a cabo actividades de todo tipo, como mesas redondas para hablar de ciberactivismo joven, presentaciones de libros, talleres familiares para pintar con los más pequeños y visibilizar el colectivo, obras teatrales, música en directo y actividades deportivas como yoga o zumba. Además, la gran novedad de este año es que la encargada de leer el pregón y clausurar el Festival Diversa por todo lo alto será Samantha Hudson, que cantará en directo el día 18 de junio en la terraza del Escorchador. La asistencia, como saben, a las diferentes actividades será gratuita, a excepción del concierto y el monólogo de Gersam, cuyas entradas saldrán a la venta el 1 de junio en las taquillas del Gran Teatro y en InstaTicket y rondarán los 3,5 euros. El programador del Escorchador, José Luis Más, afirmó ayer que en los últimos años se ha notado una presencia mucho más joven en el festival. En torno al 60% han sido personas de entre 14 y 20 años y es por esto que la programación de este año va enfocada mucho más a los más jóvenes. Y lo escuchamos porque nos dio ayer más detalles sobre las actividades que se van a llevar a cabo durante los días 10 y 19 de junio. Fundamentalmente, lo que hemos querido con el DIVESE con la programación es no perder nunca la reivindicación y la visibilización del colectivo LGTBI, pero también sabéis que es un festival lúdico en algunas partes, nunca perdiendo esa mira de la visibilización y reivindicación. Y la programación es muy variada en ese sentido. Eh, además, siempre queremos que las letras LGTBI y el más, que son las otras sensibilidades, estén siempre re representadas, con lo cual hay actividades. ...dirigidas y creadas por lesbianas... ...dirigidas y creadas por gays... ...dirigidas a transexuales, etcétera. Y otro de los famosos que vendrá a Elche... ...esta misma semana será Pablo Carbonell... ...para inaugurar el fin de semana... ...la séptima edición de la feria Elche Street Market... ...en el Paseo de la Estación... ...donde furgonetas, caravanas y carritos, food trucks ofrecerán una amplia oferta gastronómica, un mercado de 22 puestos de diseño e incluso música en directo. Lo más, los más pequeños podrán disfrutar durante estos tres días de payasos, magia y cuentacuentos. Nos lo explica el organizador de este evento, Rafa Baeza. La, la novedad también de este año es el, el escenario que ponemos en la zona market, ¿vale? que, que el viernes por la tarde a partir de las siete y media Pablo Carbonel estará firmando libros, El sábado por la mañana tendremos una, un taller de tatuaje, o sea que si alguien se atreve puede venirse al Paseo de la estación a hacerse un tatuaje. El sábado por la tarde tendremos eh, escritores de aquí de Elche también firmando libros y el domingo por la mañana habrá Cristina Grau estará haciendo una pintura, pintura mural en, en la zona de Con ello lo que pretendemos es que la gente que venga al, al Festival Steel Market pues se pueda pasar, no solo que venga a comer, sino que pueda pasar una mañana, una tarde, incluso un día completo y que tenga actividades prácticamente durante todo el día. Cambiamos de asunto. El presidente del Partido Popular sigue con su proyecto de ciudad y ayer destacó la propuesta de rescatar el segundo parque empresarial, el Porta de Elche, junto al Camino de Castilla, porque dice que el municipio necesita más suelo industrial. Elche necesita más suelo industrial, nuevo suelo industrial. Un espacio que promueva la localización de empresas en nuestro municipio. Porque La ampliación del parque empresarial, por cierto, dilatada irresponsablemente en el tiempo, no es suficiente. Por eso ha llegado el momento de hablar de una infraestructura, de un espacio, de una nueva área de promoción industrial absolutamente esencial, que es el Porta delche. De Y el Centro de Salud de Carrús pues, ha organizado por primera vez la Semana de la Salud con un programa de charlas y talleres para todos los públicos. Esta iniciativa se ha organizado con la participación del Grupo Ciudadano, por lo que se está haciendo hincapié en los temas que más preocupan, como es la salud mental o las adicciones a las nuevas tecnologías. Escuchamos a Laura Ibarra, enfermera de este centro. Y bueno, los temas que así más han ido saliendo son sobre todo de salud mental, el aumento de ansiolíticos, las consultas por depresiones, sobre todo después del COVID. Eh, los colegios, por ejemplo, nos han, y los propios padres, el uso excesivo de móviles y videojuegos, un poquito eso es lo que más ha, eh, se ha tratado en esta, en esta Semana de la Salud, digamos que ha cogido más protagonismo. Ayer lunes se inició esta semana con un taller de relajación al aire libre... ...y con una charla sobre reanimación cardiopulmonar IDEA. A lo largo de estos días se ofrecerán además talleres de salsa... ...para embarazadas, prevención y cuidados de la insuficiencia venosa... ...lactancia materna, hasta entrenamiento funcional al aire libre. Será una semana muy completa... Y hemos aprovechado la entrevista que van ustedes a escuchar de Laura Ibarra, sobre las 9 menos cuarto, para preguntarle qué esperan del nuevo conseller de Sanidad y ha señalado más recursos y personal en la atención primaria. Y en cuanto a la pandemia, pues ha advertido que ya están notando, sobre todo en urgencias, esta nueva ola por las personas que llegan con problemas respiratorios. Entonces, claro, a, a números no estamos viendo la ola tal cual. Pero sí que es verdad que está viniendo mucha gente con síntomas respiratorios, la gente le ha perdido ya el miedo, están cansados ya de, de la pandemia y pues también es entendible que la gente se empiece a juntar y todo y claro, pues la ola, esta ola está, se está notando otra vez. Y se si acerca la fecha de los exámenes de selectividad, ya tienen fecha. En Elche se llevarán a cabo del 7 al 9 de junio en su convocatoria ordinaria. La Universidad Miguel Hernández estima que se van a matricular alrededor de 4.300 alumnos que serán evaluados por un total de 11 tribunales, de los que tres estarán en Elche. Mientras tanto, la Universidad vuelve a ofrecer su banco con 417 exámenes resueltos de anteriores convocatorias en su blog en el canal de YouTube UMH.es, con el fin de solventar las dudas y perfeccionar las argumentaciones al resolver las diferentes preguntas. Hasta la fecha se han registrado cerca de 3 millones de visualizaciones y se han contabilizado un total de 115.000 horas de visionado de los vídeos que realizan el profesorado especialista en las materias que son objeto de examen en las pruebas de acceso a la universidad. ...y este viernes habrá un concierto solidario... ...en el Lorde Bais en ayuda al Sáhara Occidental... ...la Concejalía de Cooperación y el Instituto de la Olla... ...pues lo han organizado para que todo lo recaudado ...se destine a un centro de educación especial... ...en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf... ...el evento contará con un mercado solidario... ...juegos infantiles, exposiciones fotográficas... ...o cuentacuentos saharauis... ...será a partir de las nueve de la noche... ...cuando la música de varios grupos ilicitanos culmine con este evento solidario para poner en marcha una escuela de educación especial para niñas y niños y asegurar su alimentación. Las entradas se pueden comprar anticipadamente en la tienda Trastes, en el Instituto de La Olla o también del Sisto Marco y el de Carrús, en la Asociación de Ayuda al Sáhara y los propios grupos musicales también venden esas entradas. En Telelch Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo.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 La temperatura futbolística se va enfriando poco a poco y es que estamos a punto de llegar al final de la temporada este domingo, el último partido, Elche-Getafe. No lo cuenta Paco Gómez. Los pormenores, ¿cómo vamos a ir llegando a ese partido? Buenos días, Paco. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol se despide de esta temporada 2021-2022, el domingo a las cinco y media en el Martínez Valero frente al Getafe. El objetivo de los blanquiverdes es conseguir una victoria para no terminar de afear este final de temporada, en lo que ha sido una temporada notable en cuanto a conseguir el objetivo de la permanencia, aunque las últimas tres derrotas han supuesto un pequeño borrón, han friado un poquito los ánimos, pero el equipo está convencido de que ganando al Getafe puede ser una buena despedida, como reconocía Lucas Olaza. Ya el grupo está mentalizado, justo recién estábamos hablando de eso, de cerrar bien el año con nuestra gente y bueno, eso vamos a tratar de hacer y, y lo vamos a dejar todo como siempre. En una jornada en la que eh, se juega la permanencia, recordamos que todavía queda una plaza tras los descensos de Levante y Alavés el Mallorca, Cádiz y Granada van a luchar por salvarse, dos se salvan, uno desciende. Recordemos que el Cádiz es el único que no depende de sí mismo y tendrá que ganar, ganar y esperar el pinchazo de uno de los dos o de los otros dos equipos. Lo cierto es que los futbolistas eh, tienen ganas de agradar a la afición blanquiverde y de conseguir una victoria eh, para, bueno, pues... Eh, Darles alegría a los aficionados, como reconocía el canterano John Chetauya. Eso es, ya pues eh, solo queda olvidar este partido ya y centrarnos desde ya en el, en el próximo partido y a dejarlo todo igual que, igual que hoy. A darlo todo en el, en el terreno y, y a por los tres puntos. Y no queda otra que quedar lo más arriba posible. Para ese partido el técnico Blanquiverde espera recuperar a bastantes futbolistas que no pudieron estar por molestias o lesión en el último encuentro. Son los casos de Mojica, Fidel, Lucas Boyé y Barragán. También Pedro Vigas y Pere Milla, una vez cumplido partido de sanción, volverían a la convocatoria incluso al equipo titular. Las ausencias serán las de Iván Marcone por sanción, la Quinta Cartulina Amarilla y Gonzalo Verdú por lesión. Hasta luego.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 Buen día, el calor ya está garantizando nieblas de atención que han afectado a primera hora de la mañana, sobre todo al sur del Candelix durante la madrugada cielos despejados eh, temperaturas nocturnas que aquí en la ciudad eh, no bajaron, en la estación meteorológica de Telaix de los 18 grados mientras que en pedanías como Matola, Derramador o Valverde alcanzábamos 14 grados 16 en La Valla en Alzabares, en El Altet en Torrellano 18, al igual que en La Marina y en Santa Pola ...una mínima que no ha bajado de los 19 grados... Hoy tendremos una jornada de nuevo marcada por la estabilidad atmosférica, con cielos despejados, viento en calma por la mañana. A partir de mediodía se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer, máximas que en la ciudad van a rondar los 28 grados. En buena parte del territorio alcanzaremos los 28, casi 29 grados. Mañana miércoles, con el avance de la masa de aire cálido, subirán las temperaturas en una jornada de nuevo con cielos despejados. ...en la que a partir de mediodía se activará el sistema de brisas... ...con vientos flojos de sureste. Temperaturas máximas que van a rondar ya los 29 grados mínimas... ...que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 18 grados. El jueves más de lo mismo, pero ya con el avance de la masa de aire tropical continental... ...alcanzaremos los 30 grados. Viernes, sábado, algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto...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 101.4 Teleelx Radio Marca Tornen a del 20 al 22 de maig al passeig del l'estació les millors food trucks gastronòmiques amb mercat de disseny i amb una programació per a totes les edats amb Pablo Carbonell, Tributa Queen Ramonets i molts més Vine al Festival Street Market Elx Col·labora Regidoria de Comerç Ajuntament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 La Glorieta, el despertador de Elche, con toda la información local. Comisiones Obreras urge al equipo de gobierno que adjudique cuanto antes el nuevo servicio de ayuda a domicilio de Elche para evitar la pérdida de poder adquisitivo de las trabajadoras. Las auxiliares de ayuda a domicilio tienen que ver compensada su equiparación salarial tras la firma del convenio colectivo de 2019. Pues bien, para hablar de esta reivindicación contamos con la representante sindical, la secretaria del Comité de Empresa, Naomi Pascual, Noemí Pascual. Muy buenos días, Noemí. Buenos días. Pues nos gustaría primero saber... ¿Qué es este servicio de ayuda a domicilio? Porque sabemos que se pide a aquellas familias, no sé si con rentas bajas o sin rentas bajas, aquellas fam familias que tienen una persona discapacitada, un gran dependiente, que necesitan ayuda precisamente a domicilio para cuidarlos. Sí, es un servicio que las familias que necesitan ayuda... Eh... Eh, lo solicitan al ayuntamiento el ayuntamiento pues ya varema según la condición de esa persona si adjudica el, le adjudica el servicio o no se lo o no se lo adjudica estamos hablando de un servicio que lleva décadas no implantado en Elche sí y con una alta demanda sí ¿Cuántas eh, auxiliares eh, hay eh, que trabajan precisamente con la empresa adjudicataria? Pues lo que son auxiliares de ayuda un a domicilio, unas 60, 70. 70 auxiliares. ¿Y la empresa adjudicataria cuántos años lleva con la concesión de, del servicio? ¿La última empresa adjudicataria? La última la empresa, la adjudicataria, la o, última o? empresa eh, adjudicataria, con ella llevamos desde el 1 de octubre del 2018. ¿Y consideran que ya es hora de que eh, se adjudique a otra o a la misma empresa eh, adjudicataria? Eh... Sí, no es cuestión de, de, de Tito o Manolito. Es cuestión de que se eh, firmó un convenio y que este convenio lleva una mejora con respecto a las autoridades de ayuda domicilio. Y, y la condición para que esa remuneración se le pague a las auxiliares es que sea nueva adjudicación. Entonces el ayuntamiento lo sacó a concurso cuando correspondía y a la fecha de hoy pues, todavía estamos esperando que se resuelva. Y todo porque, claro, si no se adjudica no hay una revisión salarial. ¿Este es el problema? Si no se adjudica...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 Y ustedes, eh, desde que lo han pedido, a supongo que a la concejalía de recursos de humanos, a la concejalía de contratación, al equipo de gobierno, ¿de qué forma lo han pedido desde el comité de empresa? Pues se habló con el con servicios sociales, se decidió sacarlo a concurso y ahí yo supongo que ya estará en manos, o sea, está en manos de contratación una vez que el concurso sale, o sea, una vez que el servicio sale a concurso.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 Va a ser casi un año y estamos esperando a que se adjudique el servicio. ¿Entienden los motivos de esta demora? Mm, se supone que hay mucho trabajo en contratación. ¿Ustedes entonces no les queda otra que haber salido públicamente a denunciarlo o a exigir al equipo de gobierno que ya ha pasado suficiente tiempo y que este es una de las contra uno de los contratos prioritarios para este colectivo? sí supongo que les harán caso. ¿Han pedido reunirse o simplemente se han limitado a exigirlo públicamente? Ya lo hemos comentado con servicios sociales, que el concurso no sale, que claro, es, es una incertidumbre para los trabajadores, para la empresa que está eh, hoy en día realizando el servicio que no es cuestión, ni es cuestión tampoco de que estemos mal con ello, ni nada, simplemente que hubo un convenio. En el convenio se reconocía que la sociedad de ayuda a domicilio era personal sociosanitario y que con ello conllevaba una subida salarial, pero claro, hasta que nos adjudique, no se puede hacer efectiva esa subida salarial. Lógico. Noemí, esto supone también un incremento en el presupuesto municipal. Noemí, eh, si no hay respuesta inmediata, ¿a qué estáis dispuestas a los auxiliares y las auxiliares de la, del servicio de ayuda a domicilio a las movilizaciones? Pues seguramente. Pues lo dejamos ahí, seguramente. Pues esperemos que tengáis suerte y que haya respuesta.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 Faltan 15 minutos para llegar a las 8 en punto de la mañana y nosotros eh, seguimos eh, en el programa La Glorieta con la información local. Vamos a destacar las noticias que les hemos contado a las 7 de la mañana, que seguiremos contando a las 8 y a las 9, son 3 horas de radio. Hoy en las 3 horas se van a alargar un poco más por esa manifestación. ...que tenemos en Alicante... ...y es que Asaja, Rigor de Levante... ...el Sindicato Central... ...y la Junta de Usuarios del Trasvase Ajúcar Vinalopó... ...han convocado la movilización de esta mañana... ...comenzará a las 11 en Alicante... ...y se estima que participen... ...pues miles de personas... ...en defensa del trasvase Tajo Segura... ...se van a repartir... 5 toneladas de naranjas... ...entre los asistentes... ...en una nueva protesta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 El paseo de la estación de Elche, que sigue cortado al tráfico, pues sigue siendo escenario de muchas actividades. Ayer mismo albergó el acto de entrega de un total de 309 condecoraciones, diplomas y distinciones a diferentes agentes de la Policía de la Generalitat y de diversas policías locales de toda la provincia de Alicante. El paseo de la estación también será escenario este viernes pues de la inauguración de la séptima edición de la feria Food Tracks. Y el Che Club de Fútbol se despide esta temporada y será concretamente este domingo a las 5 y media de la tarde y en casa frente al Getafe. A pesar de las últimas tres derrotas consecutivas que han enfriado algo los ánimos, el jugador Lucas Olaza, lateral izquierdo, ha declarado que hay ganas de despedirse de la afición con una victoria. Francisco, el entrenador del Elche, espera recuperar a muchos de los titulares que por diferentes molestias no pudieron jugar en Balaidos. Las bajas seguras serán Iván Marcone por sanción y Gonzalo Berdú por lesión. La Glorieta, el despertador de Elche, con toda la información local sky.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 No faltó una noche de franela, de pijama feo y calcetín por fuera de sofá con ducha fría y traicionera, con masaje crema, una copita y velas. No faltó una mentira entera, una falsa espera y una tarde fea. No faltó desdibujar tu nombre y nuestro corazón de toda la escalera. Nos faltó una sabana de Ikea, un viaje de carton, un despertar de seda, un día remolón y una caricia vieja. Vámonos pa' allá, you sea donde sea. Nos faltó una noche sin dormir y un baile de salón en una calle estrecha. Nos faltó descaminar Madrid, desencallar el fin y reservar la fecha. Y sobraron los cuatro disparos Con Tanto descaro nos dio el corazón. Y sobraron los veinte puñales. Y es que a veces la vida no atiende a razón. Y entre sobras y sobras me faltas. Y me faltan las obras que tenía tu amor. Y sobraron las 500 veces que dijimos que no. Tantos rivales y un trocito de adiós, nos faltó despertar con abrazos, nos faltó una deriva por dos, y sobraron los cuatro finales que con tanto detalle nos dio el corazón, y sobró, sobró lo de ser incapaces. Y es que a veces no afina ni rima niet meer Y entre sobras me sobras me faltas Y me faltan las gezien, que tenía me amor Y sobraron las hebt veces que dijimos que no Tele Elche, Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Siete de la mañana, 53 minutos, la temperatura sigue subiendo, 19 grados con tres décimas alta para la hora de la mañana en la que estamos. Paco Gómez nos cuenta la actualidad del Elche Club de Fútbol. Buen día Paco.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 polvo sahariano en suspensión, temperaturas que ya alcanzarán por lo menos los 31 y noches tropicales con valores térmicos que no bajarán de los 20 grados.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 ...con Rosmarie Alonso... ...y Antonio Bazán. Son las 8 en punto de la mañana... ...es martes 17 de mayo... ...día de San Pascual... ...el día de hoy ha sido... ...el escogido por los regantes...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 Los regantes cuentan, eso sí, con los apoyos de los partidos políticos y de los gobiernos provincial, local y autonómico. Ayer mismo, el presidente del Consejo, Chimo Puch, volvió a manifestar su apoyo sin fisuras al trasvase Tajo Segura.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 Eh, el juicio contra el propietario de un restaurante de Santa Pola al que la fiscalía le pide 32 meses de cárcel por tener a la mitad de sus empleados seis trabajadores sin dar de alta en la seguridad social. Los hechos ocurrieron el pasado 8 de julio de 2015 cuando se realizó una inspección de trabajo en el establecimiento que determinó la situación laboral de esos empleados. Y la Generalitat Valenciana pues, acaba de abrir un expediente sancionador... ...para la empresa de Murcia que trajo la agroindustria... ...junto al Parque Natural del Hondo... ...destruyendo el sistema tradicional de riego... ...en varias fincas de los Carrizales. La Administración Autonómica ha notificado a ASA... ...a la Asociación de Amigos de los Humedales del Sur... ...el colectivo que denunció los hechos... ...la multa impuesta a la empresa responsable... ...de la destrucción de estos elementos tradicionales... ...en una zona especialmente sensible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 Y siguiendo con temas ambientales, la Universidad de Elche y la empresa IWES de Elche pues, acaban de firmar un convenio para el seguimiento de aves en el Plo de Galvany, con el fin de prevenir y también evaluar los riesgos que sufren de contaminación por plásticos en el paraje municipal. Y es que en los últimos años se han observado ejemplares de malvasía cabeciblanca, esa especie en peligro de extinción, con gomas elásticas en los picos de ...parece ser que esos plásticos... ...los traen otras especies que se alimentan en vertederos. Y más asuntos... ...ayer en el paseo de la estación... ...pues se llevó a cabo el homenaje... ...que han recibido más de 300 policías locales... ...de toda la provincia... ...la Generalitat Valenciana escogió nuestro municipio... ...para entregarlas las condecoraciones... ...en reconocimiento al trabajo diario... ...y especialmente... ...al que los policías llevaron a cabo... ...durante la pandemia...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 Pues vamos a escuchar al secretario autonómico de seguridad, José María Ángel, porque fue quien entregó las condecoraciones.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 El alcalde acompañó al responsable autonómico a este acto de homenaje y destacó el trabajo de la policía para garantizar una ciudad más segura.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 Hablamos a continuación de las condiciones laborales que se mejoran a través de los convenios que se firman. Precisamente los sindicatos, comisiones obreras y UGT, junto a la Asociación de Empresas de Componentes del Calzado, ...han firmado ya el nuevo convenio colectivo para este sector... ...para los próximos tres años aquí en la provincia... ...un acuerdo que viene a dar estabilidad a cerca de 2.500 trabajadores... ...y que supone una subida salarial del 6,5% para las empresas de los componentes. Y por otro lado, Comisiones Obreras urge al equipo de gobierno... ...que adjudique el nuevo servicio de ayuda a domicilio... ...lo hemos escuchado en la entrevista que le hemos realizado... ...a la representante sindical... Para evitar así la pérdida de poder adquisitivo de las trabajadoras las y los auxiliares de ayuda a domicilio necesitan ben, ver compensada su equiparación salarial. Y según la representante Noemí Pascual, secretaria del Comité de Empresa, pues se ha criticado la tardanza del Ayuntamiento en adjudicar el nuevo servicio, ya que llevan casi un año esperando que contratación lo resuelva tras abrirse las plicas de las empresas.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 ...las ofertas económicas y tal... ...y estamos a 16 de mayo... ...va a ser casi un año... ...y estamos esperando a que se adjudique el servicio. Hoy es el Día Internacional contra la lgtb ...y por esta razón el Salón de Plenos del Ayuntamiento... ...va a acoger este martes, esta mañana... ...el acto y la lectura del manifiesto... ...por parte del colectivo...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 ...para inaugurar la séptima edición de la feria Elche Street Market... ...donde furgonetas, caravanas y carritos food trucks... ...van a ofrecer pues una amplia oferta gastronómica... ...un mercado de 22 puestos de diseño e incluso música en directo... ...los más pequeños podrán disfrutar durante los tres días de payasos... ...magia y cuentos. ...escuchamos al organizador del Elche Street Market... ...Rafa Baeza...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 Con ello lo que pretendemos es que la gente que venga al, al Festival Street Market pues se pueda pasar, no solo que venga a comer, sino que pueda pasar una mañana, una tarde, incluso un día completo y que tenga actividades efectivamente durante todo el día. Cambiamos de asunto, el presidente del Partido Popular, Pablo Ruth, sigue con su proyecto de ciudad y ayer destacó su propuesta de rescatar el segundo parque empresarial, el Porta del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 cuidados al paciente dependiente, estrategias para la gestión emocional y ansiedad y cocina saludable. Laura Ibarra, pues hemos aprovechado su entrevista, que la emitimos ahora a las 9 menos cuarto, para preguntarle qué esperan del nuevo consejero de Sanidad y ha señalado más recursos y personal en la atención primaria. Y en cuanto a la pandemia ha advertido que ya están notando, sobre todo en urgencias, esta nueva ola por las personas que llegan con problemas respiratorios.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 ...y de sanidad pasamos a hablar de educación... ...porque se acercan los exámenes de selectividad... ...que ya tienen fecha en el Che... ...se llevarán a cabo del 7 al 9 de junio... ...en su convocatoria ordinaria... La Universidad Miguel Hernández estima que se van a matricular alrededor de 4.300 alumnos que serán evaluados por un total de 11 tribunales en toda la provincia, en los que van a participar unos 250 profesores para, como decimos, toda la provincia. De esos tribunales, tres estarán en el Che. Mientras tanto, la UMH vuelve a ofrecer su banco con 417 exámenes resueltos de anteriores convocatorias en su blog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 El evento contará con un mercado solidario, juegos infantiles, exposiciones fotográficas o cuentacuentos saharauis. Será a partir de las 9 de la noche, cuando la música de varios grupos ilicitanos culminen con este evento solidario para poner en marcha una escuela de educación especial ...y asegurar también la alimentación de los niños y niñas. Las entradas se podrán comprar anticipadamente o en la tienda Trastes... ...o en los institutos de La Hoya, Sistomar, coca ...en la Asociación de Ayuda al Sáhara y en los propios grupos musicales. Y, y acabamos, acabamos con otra previsión. Tras la celebración del primer taller sobre alternativas a la quema celebrado en el mes de marzo... El próximo 19 de mayo, la concejalía junto a la Estación Experimental Agraria de Elche organizan una formación sobre cultivo sostenible de la palmera. La Glorieta, el despertador de Elche, con toda la información local.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 La radio de Elche. For once in my life I have someone who needs me someone i've needed so long once I can go me i know strong once i can my heart used to dream of. I do. Oh, someone more like you would make my dream come true. Yeah, yeah, yeah. For once in my life, I won't let sorrow hurt me. Not like it's hurt me before. For oh, once, I have something I know won't deserve me. I'm not alone anymore.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 8 de la mañana, 27 minutos y medio... Ajá. ...y la temperatura aquí en la ciudad... ...según la estación meteorológica de tele -Elch, ...ya ha superado los 20 grados... ...20 con 3. <risa> Hablamos de deporte... ...tenemos aquí a Paco Gómez... ...le damos los buenos días... ...buen día Paco. Hola, buen día. Buen día. Tenemos partido por delante... ...pero me parece que ya se está pensando más en... ...quién se va... <coughs> ...quién se queda... ...a quién buscamos... <coughs> ...bueno, lo normal en estos casos... Sí. ...aunque los jugadores y el técnico... Eh, ...pues eh, se van a apretar el cinturón para llegar en las mejores condiciones a este domingo... al partido contra el Getafe porque quieren ganar, eh, quieren despedir eh, la temporada... ...con una victoria ante su afición y además eh, pues también subir algún puesto... ...que supone económicamente más dinero para la tesorería del club... ...y además por qué no superar ese récord de 41 puntos que se tiene la temporada eh, 14-15... Pero está claro que ya a estas alturas empezamos a pensar y yo creo que los jugadores ya lo están haciendo en su futuro. Es normal, se ha conseguido el objetivo y ya cada uno pues está mirando por su futuro y el club está mirando también. Yo creo que no a partir de esta semana, sino desde hace semanas ya eh, está empezando a mirar por los futbolistas que van a seguir y por los futbolistas que no van a seguir. Y bueno, y en ese sentido pues hay que destacar que hay un bloque importante que tiene contrato en vigor y digamos que el 70% de la plantilla a priori tiene asegurado su futuro y luego hay un 30% de futbolistas eh, que yo creo que todos tenemos en mente que no van a continuar, que lo tienen muy complicado. Su papel ha sido eh, muy pequeño, residual, eh, a pesar de contar con nombres importantes, pues los Pastore, Piatti, eh, de los que han venido en el mercado invernal, los eh, Quique Pérez, Olaza, Ponce, tampoco es que hayan derribado la puerta. Entonces, bueno, ahí hay... Eh, claramente siete u ocho futbolistas que no van a seguir y luego de los que tienen contrato en vigor puede ser o bien porque hay clubes que están interesados en ellos o porque el club está interesado en que no sigan pues que no van a seguir así que bueno pues eh, las próximas semanas y meses porque esto va a ser muy largo eh, vamos a tener bueno un lavado de cara en la, en la plantilla pues está claro que hay que ir trabajando poco a poco y de lo que no se sabrá hasta último momento es ¿A quién quiere el Elche? Porque tenemos costumbre ya de que prácticamente no se sabe nada hasta que están presentados. Sí, es hermetismo absoluto. Sí, y que por otra parte eh, yo creo que es la mejor política, ¿no? Porque eh, cuando eh, lo saben todos antes que el propio club o que el propio malo. futbolista malo, porque el producto se encarece, ¿no? Y, y hay muchos representantes que utilizan esta táctica, eh, que me quiere el Elche, que me quiere el Granada, que me quiere el Cádiz, pues para... Mm, eh, presentarlo a otras direcciones deportivas, ¿no? Y el producto se encarece, el futbolista cada vez vale más y en ese sentido Bragarnitz suele trabajar bien, ¿no? Eh, lo lleva bastante en secreto, él no tiene ninguna prisa. Si a un futbolista pide precio por él y le dan un precio que él entiende que es desorbitado, tiene la sangre no de hielo. No veremos más adelante. Más adelante, y si no es en julio será en agosto y si no el 1 de septiembre. no, no se pone nervioso. Yo creo que es una buena manera de negociar, aunque a veces tensa tanto la cuerda que puede perder esa pieza, ¿no? que puede perder ese futbolista. Pero bueno, vamos a tener un mes, eh, <coughs> perdón, un verano largo en ese sentido. Lo primero que hay que asegurar es la continuidad de Francisco, que va a seguir. Yo creo que ahí no va a haber mayores problemas. Él ya dejó claro el viernes que no era una cuestión económica, sino más de proyecto de futuro. Y el proyecto de futuro, si nos atenemos ayer anoche a las palabras del director deportivo eh, del fútbol base del Elche, Jorge Raffo, El objetivo para la próxima temporada es luchar por Europa, dicho por el director deportivo del... Espera que me despierte. Sí, sí, despiértate. Estoy todavía. Es que lo digo porque hoy vamos a poner sus declaraciones en la radio, en el Chempunta, y son sorprendentes, ilusionantes, pero sorprendentes. Porque el entrenador decía hace unos días eh, que nada debe vender otra cosa que no sea la permanencia la próxima temporada. Bueno. Entonces de ahí ya podríamos chocar. Bueno, eso dice mucho, ¿no? Que hay dinero para comprar jugadores y reforzar la plantilla. Yo, más que dinero, lo que creo que es ambición. Dinero sobrar no sobra, <ríe> teniendo en cuenta que en primera división los jugadores buenos valen mucho dinero. Que, para que te hagas una idea, el otro día lo decíamos, un jugador del Atlético de Madrid vale todo lo que la plantilla del Elche. Griezmann vale todo lo que, la plantilla del uh -huh. lo que cuesta la plantilla del Elche. Entonces, el, el Elche no, no es que tenga mucho dinero. Que, tiene, que ha tenido superávit y que está haciendo las cosas bien económicamente, sí. Pero eso no le da ni mucho menos para competir económicamente con otros trasatlánticos. Sobre todo cuando te ponen límites desde la Liga. Claro, la liga, lo que sí es cierto es que la Liga va a elevar un poquito y a lo mejor en plantilla en vez de 42, este año te puedes gastar 48 o 52. Pero vamos, ni mucho menos las barbaridades que tienen otros clubes, ¿no? 300. 300, 400, 500. Entonces, eh, a mí me parece bien la ambición... Otra cosa es que se diga públicamente y eso pueda generar pues, algún malestar. ¿no? En, en, pues a lo mejor en el entrenador, digo yo, no lo sé. Pero a mí me parece bien que haya mucha ambición y que se genere ilusión. Oye, ojalá se pueda conseguir, decía Jorge Raffo que Bragarnich allá donde ha ido, lo ha conseguido. Siempre uh -huh. consigue primero asentar al equipo y luego luchar por objetivos más ambiciosos. Bueno, y, pues... y tiene la fórmula, ¿no? Él compra barato y compra jóvenes promesas. Sí. Por ejemplo, lo hemos visto en el Elche. ¿Qué jugador uh -huh. ha comprado Bragarnich de Argentina que ha podido despuntar? Bueno, pues Lucas Bollet, por ejemplo. Por, por ejemplo. <ríe> que es... se lo están rifando, ¿no? Es un futbolista que se ha revalorizado pues, un 500%. Porque costó dos millones y porque se puede vender por 20. Efectivamente, Entonces, pues lo puede volver a repetir. Lo puede hacer también con Mojica, eh, con Rigoni, con Benedetto. Eran futbolistas que costaban sus dos millones de euros y los vendió, y sacándole un rédito económico. Si no, no es... Es un tipo que eh, sabe hacer negocios y en ese sentido, bueno, pues eh, al club le va a venir, francamente, bien. Pues lo bueno, iremos viendo. Sí, primero que consiga esos primero el Elche tres puntos, que gane el gane y que gane Y con esos tres puntos se coloca, vamos, con podría, podría una subir puntuación 40, histórica. ¿no? 42 puntos, sí, porque la, desde que se dan tres puntos por victoria desde el año 96, el Elche... Su tope ha sido los 41 puntos de la temporada 14-15, o sea que si gana eh, superaría esa cifra y, bueno, eh, pondría el récord en, en 42 puntos en Primera División. Pues muchas gracias, don Francisco. A vosotros. Ah, vale. hasta, luego. hasta luego. Hasta luego. El tiempo en tele -Elch, Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autocima Hyundai y la vaquería del Candelch.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 Seis minutos pasan de las ocho y media y es el momento de escuchar ese consejo que nos da cada día la empresa mixta iOS DELCH. En iOS DELCH queremos estar cerca de ti. Con el servicio gratuito Servialertas, puedes recibir SMS o correos electrónicos avisándote de un consumo excesivo, cortes programados de agua, incidencias con tu contrato e información de servicio.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 Nos marchamos a la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche. Damos los buenos días a Jesús Iniesta. Buen día. Hola, buenos días, Antonio. Pues como es habitual a esta hora, el tráfico es denso en los accesos a la ciudad. Dentro del núcleo urbano encontramos mucha retención en el alcalde Vicente Quiles, dirección Alicante. Y la circulación es densa en filés de fora. Juan Carlos I, Francisco Vicente Rodríguez.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 En cuanto a cortes de calle... ...esta mañana... ...hasta las 12 del mediodía... ...el paseo de la estación estará cortado al tráfico... ...por exposición de la UTE de limpieza... ...la calle Antonio Asensio... ...continúa cortada por obras desde Basa del Moros... ...utilice vías alternativas... ...y la calle Arquitecto Verde en puertas coloradas... ...está cortada durante toda la mañana... por la instalación de Mercadillo... ...por último recordar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 El despertador de Elche, con toda la información local. Bien, pues hemos llegado a las 8 y 40 minutos. Antonio Bazán está preparado para leernos los titulares en las eh, principales portadas de los diarios nacionales del país. Antonio, ¿hoy abre alguno que otro con el segundo capítulo por lo de las escuchas de Villarejo o la guerra en Ucrania? ¿Qué temas son los que crees tú que coinciden oh, en los esa dos, ojeada, Los dos, Tiren, de, de, de momento eh, el país abre con capítulo 2, los audios secretos de la corrupción. Ayer, y... eh, ayer era María Dolores de Cospedal y hoy ¿a quién le toca? Esperanza Aguirre. Vale. A Aguirre a Villarejo, dos puntos, abrimos comillas. La clave es que no pidas diligencias. La expresidenta de Madrid recurrió al comisario para archivar la causa contra ella. La política fue imputada por huir y golpear la moto de, una gente, de un agente en la Gran Vía, recuerdan aquel, aquel sí. caso. Y aparecen ahí las escuchas, Aguirre. ¿Cómo voy a espiar yo al Cobo y a Prada, Villarejo? El Prada es un choricete. Bueno, pues... Eh, <risa> conversaciones de esas que la verdad es que si nos sacasen a más de uno yo creo que todos tendríamos que pedir perdón. Pero lo cierto es que capítulo 2 y aquí parece que hay materia para seguir abriendo capítulos y hacer un libro completo. También habla de la guerra en Europa. Día 83 España pacta con la OTAN duplicar el gasto militar en esta década. Y hace referencia, importada también el país, a Macron, el eh, dirigente francés. ...que dice, da un giro con una primera ministra socialdemócrata... ...Elisabeth Bord... ...elegida jefe del gobierno... ...a menos de un mes de las legislativas. Cambiamos de periódico, nos marchamos a ABC... ...fotografía en portada amplia... ...dos años después, se reabren las fronteras de Ceuta y Melilla... ...tras el giro de Sánchez. Tienen que compensarnos... Si reconocemos esa soberanía claro, de Marruecos sí. sobre el Sahara. También, en su faldón inferior, la comunidad de eh, la CE, la Comunidad Europea, baja sus previsiones y deja a España a la cola de la recuperación. Más pesimista que el Ejecutivo cree que nuestra economía solo crecerá un 4%. Y que un 4%, eso lo apunto yo, no es poca cosa. Bueno, hay que ser optimista, si no, eh, con esto de la economía es tan frágil que un oh. estornudo puede, eh, puede acarrearte un buen catarro. Y Así ah que todo va a ir bien, sí, sí, sí, Seguro. la economía va a ir bien. El mundo. Dos, dos voces clave de Europa alertan sobre el equilibrio de las cuestiones públicas. Christian Linder, ministro de Alianza de Finanzas. Fotografía de él. La Unión Europea tiene que reactivar las reglas del déficit lo antes posible. Y Paolo Gentolini, comisario de Economía de la Unión. Hay que evaluar con España la sostenibilidad de sus pensiones. ¿Nos llegará a nosotros, Antonio, las pensiones? Yo no sé. Sí. Hay que a luchar hijos, por ellas. no lo sé. Hay que luchar por ellas. Y por último saltamos y nos vamos a La Razón. En La Razón fotografía de Pedro Sánchez haciéndose un selfie junto a un grupo de simpatizantes. Sánchez copia el plasma de Rajoy y lleva cinco meses sin ruedas de prensa. Por si preguntan... Desde luego. Bueno, esto eh, Sánchez, siempre que viene a Elche, nunca nos ha dejado preguntarle. ¿eh? O sea que el presidente también es eh, como todos. Sí. Les molestan las preguntas de los periodistas. Suecia también llama a las puertas de la OTAN y pone fin a la tradicional neutralidad. Y bajo pues, la foto del que va a tener que decir algo Putin, acompañado por su aliado, el presidente bielorruso. Y una referencia que hace la razón al accidente que hubo ayer en Samboy de Llobregat, un maquinista muerto y 83 viajeros heridos al chocar dos trenes en Barcelona. Parece ser que uno de los trenes descarriló en el momento en el que llegaba el otro, invadió la otra vía. Cosas que no suelen ocurrir, pero mira, las circunstancias a veces y las casualidades pues llevan a estos accidentes.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 El Centro de Salud de Carrus inició ayer lunes la Semana de la Salud con diversas actividades. Hasta este viernes, los pacientes y vecinos del Centro Sanitario disfrutarán de un completo programa con talleres y charlas para todos los públicos. Pues bien, para conocer esas actividades y sobre todo el objetivo de esta Semana de la Salud, contamos con la enfermera Laura Ibarra González. Muy buenos días, Laura. Hola, muy buenos días. Eh, ¿Qué se persigue con esta iniciativa de llevar a cabo una Semana de la Salud? Pues veréis, la, la Semana de la Salud que se ha organizado en el Centro de Salud de Carrú lo que persigue es mejorar la salud de, de lo que es nuestro vecino, nuestra población, que sería el barrio de Carrú. Entonces, con esta semana, eh, digamos que es como una pequeña maratón de charlas y talleres para que desde el lunes, eh, lunes 16, hasta el viernes 20 de mayo, están como concentradas, por la, tanto como por la mañana como por la tarde, para, pues, para acudir a estos talleres y se mencionan pues, muchos temas de salud. Eh, eso es lo que, claro, tiene que ser complejo, ¿no? Porque en la salud hay tantas patologías, eh, pero ¿en qué habéis, ¿en qué habéis incidido eh, las charlas, los, los talleres? Eh, ¿En qué va...? Hemos hecho mucho hincapié en, en, el tema que, en, en los temas que nos han ido aportando la propia población. Por ejemplo, tenemos en Carrús eh, un grupo de participación ciudadana que está formado pues, por muchas entidades, asociaciones que hay en el barrio. Y lo que hemos pedido a este grupo es que nos trasladara cuáles eran las necesidades sentidas del, del barrio, de la población que reciben. Que suele haber diferencia también en lo que vemos nosotros desde aquí como sanitario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 Un poquito eso es lo que más ha, eh, se ha tratado en esta, en esta Semana de la Salud. Digamos que ha cogido más protagonismo. El éxito lo tenéis garantizado, pero esto no es la primera vez que lo realizáis. Eh, eh, desde el Departamento de Salud del Vinalopó, eh, ¿cuántos años lleváis eh, organizando la Semana de la Salud? Pues... En concreto aquí en Carrus esta va a ser la primera, eh, sí que en Zapena, en Doctor Zapena, que es otro de los centros de salud y sí que se lleva haciendo ya, pues no sé si cuatro o cinco años, quitando el COVID, eh, sí que se ha ido celebrando muchas veces y en concreto la, la penúltima ya fue cuando se inició, a, ya se inició la opinión de, de la población, ¿no? de lo que es el barrio, de, de este grupo de participación ciudadana. Y aquí en concreto, en Carrus es la primera vez, porque sí que es verdad que se han hecho muchas charlas, se hacen intervenciones comunitarias, pero lo que es la Semana de la Salud nunca se ha, se ha organizado. Esta es la primera vez. Pues esto es una semana de salud a la carta. Salud mental es lo primero. Las depresiones es lo que quizá más preocupe, lo que nos ha dejado la pandemia. Hay otras. Eh, ayer mismo, ayer lunes, Laura tomaba posesión de su cargo el nuevo conseller de Sanidad, Ana Barceló. ...se ha marchado tras la remodelación del gobierno valenciano... ...viene Miguel Mínguez, que es médico... ...un profesional en, ma en esta materia sanitaria... ...¿qué esperáis el colectivo de, de enfermeros y enfermeras? Pues el colectivo de enfermeros en concreto... ...yo creo que todos los sanitarios... Eh, ...bueno, estamos contentos de que, de que esto sea así, ¿no?... ...que, lo, que lleve el mando pues... Un, ...una persona que ha estudiado medicina... ...y que sabe cómo está eh, la situación... Y de aquí, por ejemplo, desde atención primaria esperamos que se apueste por la prevención, por la atención primaria, que se aumenten los recursos para atención primaria. Eh, normalmente, lo, donde, más, donde más se hace hincapié pues, o hincapié o donde más recursos se utilizan es ya en temas hospitalarios y todo, cuando debería estar más fuerte la atención primaria, que al final es lo que va a prevenir de esos problemas a esta, a esta población. Eh, ...la salud, el aumentar la salud o mantener la salud en los que ya están sanos. ¿Vosotros? No solo atacar, la, coger ya la enfermedad, sino promover y aguantar a esa gente que está sana todavía. Hemos visto, no sé, Laura, si habrá seguido el Festival de Eurovisión, pero vimos una crítica de, por parte de Serbia al sistema de salud sanitario por aquello de que los responsables se han lavado las manos en Serbia, aquí, en, en la Comunidad Valenciana, porque las competencias están transferidas, se han lavado las manos los responsables sanitarios que ahora ya no están. Ana Barceló ha salido de educación, de sanidad. Pues bueno, eso es una, una opinión ya muy personal, ¿no? Yo creo que en general aquí en la sanidad pues se lleva todo muy bien, tenemos un buen sistema, tenemos un sistema bien montado y bueno, pues es una opinión ya un poquito más... Yo creo que, <risa> y, y, que se hace bien y, y espero que, que, que todas, las, todas las cosas que se hayan hecho mejorables que se tome medida y se haga. Supongo que habrán tomado buena cuenta de ello, buena nota. Eh, Laura... Eh, Última pregunta. ¿Estáis notando eh, la, esta séptima ola de la pandemia? ¿Es cierto que, que los casos están aumentando o no? ¿O el verano está amortiguando eh, los contagios? No se están, sí que se está notando porque se están llenando otra vez las consultas, eh, sobre todo de urgencia. Se están, están volviendo a venir mucha gente con síntomas respiratorios. Sean COVID o no, actualmente no, está, no estamos haciendo...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 Pues esperemos que esta Semana de la Salud, que seguro que está garantizado su objetivo porque el Grupo de Participación Ciudadana ha participado y ha pedido esos, esos talleres y esas charlas para dar con los problemas que más preocupan, esperemos que sirva para los vecinos y para usuarios de este Centro de Salud de Carrús, que es su primera edición, así que gracias por trabajar. En esa prevención, al fin y al cabo, vosotros, los profesionales sanitarios, muchísimas gracias y suerte con el nuevo consejero de Sanidad que os traiga todo lo que has pedido, más recursos, más personal. Mejor atención primaria. Muchas gracias. 101.4. Teleelch Radio Marca. No esperes a que ocurra.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 8 de la mañana, 54 minutos y medio, la temperatura sigue subiendo 21 grados, 5 décimas, esto recuerda ya el año pasado cuando la temperatura se disparaba. Bueno, pues hoy también puede ser que se dispare un poquito y tenemos ya días totalmente veraniegos. Hoy hace 10 años que nos dejaba Donna Summer, mm -hmm. la diva de la música disco, la primera dama del amor, mm -hmm. la pantera de Boston. Fallecía con tan solo 63 años. Su nombre era la Donna Adrian Gens, ganó en cinco ocasiones los premios Grammy. A lo largo de su carrera vendió más de 150 millones de copias en todo el mundo, lo que la convierte en una de las cantantes con mayores ventas de todos los tiempos. Sommer se involucró en el mundo de la música a través de los grupos de coro de su iglesia. Inicialmente no tuvo el éxito esperado y se trasladó entonces a Alemania, donde participó en teatro musical. Se casó con Helmut Sommer, de cuyo apellido derivó el nombre artístico de Donna Summer. En 2004 fue la primera artista incluida en el Salón de la Fama de la Música Dance. Habrás bailado mucho de Donna bueno, Summer, ¿verdad? Es la reina de la discoteca Totalmente. de los años 70. Junto con Barry White y los ¿Sí? Bee Gees en el Salón de la Fama de la Música Dance, que fueron los primeros que se incluyeron. Y en 2013 fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Fallecía por un cáncer de pulmón un 17 de mayo de 2012 en su casa de Naples, en Florida. Hoy la escuchamos y como siempre la bailamos a Donna Summer. Hemos estado 10 años sin ella, eh, Antonio. Sí, pero ¿Seguimos? la escuchamos. Well, he ja Bye. La glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazán. Es martes 17 de mayo, son las 9 en punto de la mañana y comenzamos la tercera hora de la glorieta y no será la última porque el programa de hoy lo vamos a alargar precisamente por la movilización de los regantes que ha convocado en Alicante y que comenzará a las 11 de la mañana. Nosotros conectaremos en directo con algunos de los organizadores de esta manifestación, de esta protesta en la para conocer precisamente cuál es el ambiente y cuáles son las previsiones si se han cumplido, porque tienen previsto que unas cinco mil personas acudan a esta protesta en defensa del trasvase y para pedir soluciones también a la larga lista de los problemas por lo que, por los que está atravesando el campo español, los agricultores por culpa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 Pues si estas movilizaciones no sirven para frenar el plan hidrológico del Tajo, que contempla los recortes de los envíos de agua al segura, los agricultores y regantes tienen los tribunales como último recurso para paralizar al gobierno de Sánchez.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 colectivo que denunció los hechos, la multa impuesta a la empresa responsable de la destrucción de esos elementos tradicionales en una zona muy sensible, por su cercanía al parque natural. Además, deberá restaurar también las más de 80 hectáreas junto al hondo y retirar la infraestructura del sistema de riego instalada, incluida la balsa, así como restituir los escorredores y azarbetas de riego suprimidas.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 Y ayer en el paseo de la estación que sigue cortado al tráfico Hoy lo estará hasta las 12 del mediodía Se llevó a cabo el homenaje que recibieron más de 300 policías locales de toda la provincia La Generalitat escogió nuestro municipio y el paseo de la estación Para entregar allí las condecoraciones en reconocimiento al trabajo diario Y especialmente al que llevaron a cabo los policías durante la pandemia Nos lo cuenta Marga García, muy buenos días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 El alcalde acompañó a este responsable autonómico al homenaje para destacar el trabajo de las policías más cercanas a los ciudadanos que garantizan una ciudad más segura.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 Junto de España y, de... y seguimos con más declaraciones de Carlos González porque ayer por la tarde, como ya informamos, asistió a la toma de posesión en Alicante, en la sede de Distrito Digital de la nueva consellera de Innovación y de Universidades, Josefina Bueno. ...tras el cese de la ilícita Ana Carolina Pascual... ...también tomaron posesión los nuevos consellers... ...de Sanidad y de Educación y de Política Territorial... ...el alcalde anunció que inicia una nueva agenda ahora de trabajo... ...le toca iniciar una nueva agenda de trabajo... ...con los nuevos titulares para seguir impulsando... ...dijo el cambio de transformación y la mejora de Ilche... ...en concreto aseguró que ya ha pedido una entrevista... A la consejera de Políticas Territoriales, Rebeca Torró, para abordar algunas actuaciones pendientes y que son urgentes, como la conclusión de la Ronda Sur.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 Pues Comisiones Obreras urge al equipo de gobierno que adjudique el nuevo servicio de ayuda a domicilio de Elche para evitar la pérdida de poder adquisitivo de las trabajadoras. Las y los auxiliares de ayuda a domicilio necesitan ver compensada su equiparación salarial y según la representante sindical, Noemi Pascual, secretaria del Comité de Empresa, pues critican la tardanza del Ayuntamiento en adjudicar este nuevo servicio.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 las ofertas económicas y tal, y estamos a 16 de mayo, va a ser casi un año, y estamos esperando a que se adjudique el servicio. Y hoy es el Día Internacional contra la lgtb -fobia. Por esta razón, el Salón de Plenos del Ayuntamiento acogerá el acto y la lectura del manifiesto por parte del colectivo este mediodía.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 Pues precisamente ayer se dio a conocer la programación del Festival Diversa de Elche, que este año pues va a traer a Samantha Hudson. Nos da más detalles nuestra compañera Yanire Perona. Buenos días.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 Y otro de los famosos que vendrá Elche mucho antes, este mismo viernes por la tarde, será Pablo Carbonell para inaugurar la séptima edición de la feria Elche Street Market, donde furgonetas, caravanas y carritos food trucks van a ofrecer una amplia oferta gastronómica, un mercado de 22 puestos de diseño e incluso música en directo y también actividades infantiles. Escuchamos al organizador del Elche Street Market, eh, Rafa Baeza.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 con el fin de solventar las dudas y perfeccionar las argumentaciones al resolver las diferentes preguntas. Hasta la fecha, pues este banco está teniendo mucho éxito porque se han registrado cerca de 3 millones de visualizaciones. La glorieta con Rosmaría Alonso y Antonio Bazán was running blind like a silver line in love Ya ja pots trobar a els el contenidor del Cicotel Residus. Recicla els teus cartuchos LED i de baix consum, Piles i bateries, Cicotel CDs i DVDs. Localitza el mini.net het is aan Carrus, Mercat Central, Passeig Germanies, Centre de Congressos en Plaza Castella. Minipuntnet a Mesa prop. Mes fàcil. Het is een mensage van UT Elts i Ajuntament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 La Glorieta, con Rosmarie Alonso y Antonio Bazán. Pasan 16 minutos de las 9 de la mañana y lo hemos dicho al principio, vamos a intentar contactar con los organizadores de esa protesta que está convocada para esta misma mañana, para dentro de... ...dos horas, hora y media en Alicante... ...a las once es cuando comienza... ...hoy tenemos al presidente de Ríos de Levante... ...y vicepresidente del Sindicato Central... ...él es Javier Berenguer, al teléfono... ...muy buenos días Javier... ...buenos días... ...aún te cojo en elche ¿no?... ...todavía no estás en Alicante... ...sí, sí, estamos ya con los últimos preparativos... ...porque bueno, al final hemos decidido incluso... ...cerrar eh, por completo la comunidad de Ríos de Levante... Y bueno, están los, eh, los empleados ahora mismo, se estarán subiendo los autobuses para ir para allí todos los empleados. Y bueno, también en protesta un poco por todo y que la gente se dé cuenta de lo importante que es esto, eh, vamos a cerrar a la comunidad. ¿Cómo, cómo, ¿Cuáles son las expectativas? Ayer se hablaba de 5.000 personas, eh, de que vais a regalar toneladas de naranjas entre los participantes. ¿Cómo, cómo tenéis eh, preparada, organizada esta? ...esta concentración, finalmente será concentración... ...o será manifestación. Sí, va a ser concentración directamente... ...allí en la Plaza de la Montañeta... Eh, ...al ser aquí en Alicante es complicado... ...porque no es lo mismo que cuando íbamos a Madrid... ...que sabíamos los autocares que se iban llenando... ¿no? ...entonces ahora, como sabemos que mucha gente... ...en, en coche, los propios coches... ...o la gente de allí de, la, de Alicante... ¿no? Eh, ...va a ser complejo, pero bueno, yo estoy seguro... ...que va a ser masiva... ...y, y que bueno, allí vamos a estar todos... ...para intentar eh, que el gobierno se dé cuenta... Eh, nos ha convocado a la ministra, ya nos ha convocado a la ministra para el próximo miércoles eh, para una reunión, ya no sabemos si es porque bueno, está, se está dando cuenta de que no estamos de acuerdo o que va a ir allí a contarnos otra milonga y, y no conseguir nada, pero bueno, por lo menos allí estaremos para ver lo que nos cuentan. Pues es importante, es importante y es una lástima que tengan que movilizarse... ...para haber conseguido eh, otra reunión con la ministra Teresa Rivera... ...con esta, con la del miércoles, ¿cuántas veces se han sentado con ella? Ya es la tercera, es la tercera, en las otras dos no hemos conseguido nada... ...he visto, visto el resultado de la, del plan de Cuenca del Tajo... ...pero bueno, eh, como siempre hemos dicho, nos, queda, nos quedan algún, algunas, todavía algunas opciones... ...que vamos a seguir utilizándolas... ...y si no, evidentemente... tendremos que utilizar ya... ...la vía judicial. Javier, eh, ¿qué, ¿qué pancarta... ...es la que va a encabezar la concentración?... ...¿qué lemas son los escogidos? Bueno, básicamente, eh, como... El, el, ...la concentración no es exclusivamente... del traspaso de trabajo segura... ...también vamos a ir en defensa de Juan a los ...y en defensa de toda la agricultura... no ...es un poquito eh, todo, ¿no?... ...porque como también están las asociaciones agrarias... Eh, ...pues bueno, también vamos a, a hablar de bueno, en la propia camparta... Pues, bueno, ...los precios justos, de la subida de precios de, del gasoil... ...y bueno, y todo, por supuesto del trabajo segura y del juzgar bien vapor. Lo ¿Los eh, apoyos políticos eh, cuáles son ya a fecha de hoy? Eh, ¿Son todos los partidos políticos los que van a tener representantes... ...y todos los gobiernos, el provincial, el local y el autonómico?... Bueno, que yo tenga constancia, sí que sé que por parte del gobierno autonómico viene la consellera y viene también el secretario autonómico de Agricultura, también sé que vienen, también por parte del PSOE viene el, el secretario general de aquí de la, de la provincia de Alicante y también algunos otros eh, diputados y evidentemente también, bueno, el alcalde de Eche también me dijo, me confirmó ayer que iba a venir y por parte, bueno, yo solo eh, conozco esto y el PP, que sí que evidentemente sé que van a ir todos los concejales de aquí del Ayuntamiento de Eche. Incluso Carlos Mazón va en primera línea. Y me parece que, si no me equivoco, que incluso López Miras, el presidente de Murcia, también va a asistir a la concentración. ¿Estarán en primera línea, entonces? Bueno, no, en primera línea nosotros estaremos los agricultores. Yo no sé si es, es oportuno que ellos estén en primera línea, pero bueno, ahora supongo que lo decidiremos allí cuando estemos. Toca decidir mucho. Eh, el protocolo es el protocolo en estas protestas, pero ustedes son los primeros. Eh, Javier, eh, ¿quiénes son los que convocan? Bueno, los convocantes somos la parte del Sindicato Central de Regantes, el Río de Levante, tanto margen izquierda como margen derecha, la Junta Central de Usuarios de Fulca Vinalopó y, por supuesto, Asaja y, y las aso asociaciones agrarias. ¿eh? O sea, que yo creo que es, un, es una protesta en general, no solo del trasvase Tajo Segura, aunque, bueno, eh, estamos acaba de aprobarse el plan de cuenca del, del Tajo y por eso, por eso creo que hay que centrar un poco también el tiro en el mayor problema que es el Tajo. Sobre. Esperan una respuesta masiva también, hemos hablado de los políticos, de los agricultores, pero de la sociedad, ¿Qué, ¿qué asociaciones empresariales o sociales son las que han mostrado su apoyo y les han dicho que van a acudir a esta protesta? Bueno, yo creo que en general, incluso el otro día salían, salían la, en la prensa noticias de, de esas cuestiones de empresariales también, porque se dan cuenta también del problema de, de que no es solo un problema de la, de la agricultura, es un problema de toda la sociedad, y entonces, bueno, yo creo que todos van a estar apoyando y, y van a estar allí, ¿no? Todo lo que pueda, evidentemente, eh, están allí, y sobre todo la ciudadanía, que esperemos que también la respuesta sea masiva, ¿no? Y que, y que se den cuenta de que el problema, como hemos dicho tantísimas veces, no es solo para la agricultura. ¿Usted va a leer manifiesto, ¿Se van a leer diferentes manifiestos? Sí, sí, en principio está previsto que hablemos eh, cuatro personas claro que son, eh, y bueno, pues allí defenderemos. Al fin y al cabo es repetir, porque bueno, lo vamos a hacer hasta el final, repetir siempre lo mismo, ¿no? que esto es una decisión política injusta, que no beneficia a nadie, a nosotros nos perjudica muchísimo, y que lo único que pretende, evidentemente, es eh, acabar con el traslaste de algo segura para regadío. Pues muchísimas gracias por las explicaciones y esperemos que se, cumplen, que se cumplan esas expectativas y que lleguen ustedes el miércoles con munición suficiente para hacer rectificar a este gobierno, al gobierno de Sánchez. Gracias. Gracias a vosotros, como siempre. La Glorieta con Rosmarie Alonso y Antonio Bazán.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 Y lavar bares para vivirlos. Restrena olor a coche nuevo. Restrena la sensación de envolver el volante con tus manos. Restrena la ilusión de preparar un viaje. Restrena una Skoda con nuestra gama en nueva garantizada, con dos años de mantenimiento y entrega inmediata. Infórmate en tu concesionario oficial Skoda. Ven a tu concesionario Skoda en El Señoriguela Serra Import y en Alicante Remakear. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Cinco minutos quedan para llegar a las nueve y media y tenemos también con nosotros a otro de los organizadores de esta protesta, de esta concentración que tendrá lugar a las once de la mañana en Alicante para pedir al gobierno de Sánchez soluciones a los problemas del campo español y sobre todo para que rectifique y no recorte. ...los envíos de agua del trasvase Tajo Segura... ...pero también hay la defensa de otro trasvase... ...el Júcar Vinalopó... ...y hoy contamos con el portavoz de la Junta de Usuarios... ...de este trasvase, Júcar Vinalopó Ángel Urbina... ...para que nos explique... ...pues el último agravio que han tenido que sufrir... ...por parte de la acequia real del Júcar... ...que va a vender el agua del Júcar... ...a la zona de Almería... ...muy buenos días Ángel... Hola, buenos días. Ayer lo escuchábamos, hablabas de indignidad, porque cuando se quiere han demostrado que se puede dar el agua a, a otros, se puede dar agua, la cuestión es que no se quiere dar a quien lo pide y, es con, y somos nosotros los que estamos siempre a la cola. Ángel Urbina, la concentración de hoy, la protesta de hoy, va a, ser, va a servir eh, para decirle al gobierno autonómico que no permita y al ministerio que no permita lo que lo que va a hacer la acequia real de, del júcar? Bueno, eso es una anécdota de, de las muchas eh, mentiras, medias verdades y la indefinición que hacen que el Júcar Vinalopó, después de 17 años de, de cambio de toma, pues sea enviable. Esto, vamos a ver, yo no voy a entrar en. Eh, en valorar ya la pobre gente de Almería, que son hermanos en la ruina, <risa> pero no creo que eso se pueda hacer, porque eh, lo, aunque somos los últimos del Juncker, eh, tiene que atender la necesidad de vivir a los y cuando nuestras necesidades estén cubiertas, pues lo que les sobre, que hagan lo que quieran con ello, si quieren venderlas o regalarlas o mandarlo a la luna. pero técnicamente no van a poder hacerlo. Pero yo no voy a decir nada de eso hoy, además yo voy a decir lo que está pasando, de que el pan ideológico del Júcar una vez más nos deja prácticamente sin concesiones. Eh, la modernización de los regadíos de la cerca real era para el viralopo, ahora se ha sacado la manga de que era bufera, que tampoco. Voy a criticar la albufera, pero tiene la albufera 102 hectómetros cúbicos de la prueba de pinedo que la tira al mar, etcétera, etcétera, etcétera. Y nuestros acuíferos están sobreexplotados y para parar la sobreexplotación tiene que ser litro que paramos de pozos, litro que viene del jucar. Y si no, no paramos. Así de claro. Pero, ustedes han, ya, pero eh, ustedes han conseguido un avance este año, y es firmar ese convenio para desbloquear la infraestructura y poder conseguir esas aportaciones del Júcar al Pues efectivamente, eh, cuando se quiere poner voluntad, pues se puede hacer cosas. Hemos hecho un acuerdo coyuntural, provisional, solo hasta el 31 de diciembre, para traer agua, que esta semana casi seguro que empezará. Y ahora nos llega eh, las condiciones, la tranquilidad, para poder eh, este año negociar ya un acuerdo a 8 o 10 años para traer el, el agua de Juan Camino Lopó, para hacer un envío normal y, y contabilizarlo, porque el agricultor, y como están los tiempos, necesita saber qué agua tiene, va a venir, qué calidad, para hacer sus, sus previsiones. Hoy en día la agricultura no es como antiguamente, hay que hacer eh, los pantones, hay que hacer muchas cosas, muchas previsiones, y para eso se necesita saber exactamente con qué agua contamos. Pues aún no han ustedes realizado la concentración, la protesta de esta mañana, y ya han conseguido, lo acabamos de escuchar a Javier Berenguer, ya han conseguido que la ministra Teresa Rivera pues, se siente con ustedes por tercera vez, eh, será el miércoles. ¿Qué valoración sí. hace de, de esa reunión convocada por la propia ministra? Lo que es triste, lo que es triste. que Hemos argumentado eh, temas muy técnicos y muy realistas para poder ser escuchados hace ya dos años. Nos han manipulado durante la pandemia y tenga que ser a base de sacrificio dejar hoy... ...los labores agrícolas que tenemos de hierba hasta la coronilla... ...para manifestarnos, perder dinero en estas cosas... ...para que una ministra escuche, se siente... solo que se siente... ...que yo no soy no soy partidario de que no va a conseguirse nada... ...porque la conozco, soy muy sectaria... ...y hasta que los tres territorios... ...la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, que representa el 40% del territorio nacional, no peguen un poquito de encima la mesa, el gobierno de Pedro Sánchez no va lo a hacernos caso. Así que claro. Bien, Porque pues. además, si quieren hacer algo, si quieren hacer algo, quiero decirle que entre los diputados del PSOE, de la Comunidad Valenciana, de Murcia y de Andalucía, somos más de 62. Fíjate si pueden hacer cosas. Bien, pues, pues eh, siguen ustedes avanzando en las protestas, no es la, la única, es la tercera sí, eh, gran sí, movilización sí. De, en lo que llevamos en, de año. La concentración, para terminar, Ángel, ¿cómo se prevé? Se ha hablado de que van a repartir 5 toneladas de naranjas que sobran para demostrar sí. a la sociedad sí, sí. Que, bueno, que también están ustedes... Eh, sufriendo la política comercial de, de la invasión de productos de terceros países que vienen a, a España y no se puede competir con ellos porque no cumplen las mismas reglas de juego y también esperan ustedes la participación de 5.000 eh, personas. ¿Esas son las expectativas? Sí, sí, más o menos es lo, lo que hemos calculado. Efectivamente se van a, a regalar a los asistentes eh, las naranjas que, que están en el árbol sin recoger Pues darle la gracia por su asistencia. Y sí, tenemos mil personas, porque simbólicamente pues, hay gente también de Almería, de Murcia, y, y sobre todo la sociedad civil. Esto es un llamamiento a la sociedad civil de, de, de la provincia de Alicante, concretamente aquí, también Murcia y Almería, que, que no es un problema solo que tenemos los regantes, ¿eh? es un problema que tiene la sociedad. Nosotros los regantes, como representantes, pero es un problema gordo que la sociedad le quiten el agua de calidad para poderse desarrollar como crean nuestros hijos. Y una pregunta, eh, ¿los cargos públicos, los políticos, les han pedido estar en primera línea, en esa concentración? No, a mí no me han dicho nada, no me conocen, o sea, yo, yo los cargos políticos, los que vengan serán bienvenidos pero como parte de la sociedad civil. Esta es un, una concentración que organiza el sindicato de Levante altajo Segura, la Junta Central de Usuarios, los dos riegos de Levante, izquierda y derecha, y el y Asajo. Los demás no debe estar nadie debajo de ninguna pancarta para donde ponga lo que quieramos los regantes. Pues cierto. Parte. Esta concentración, esta movilización, esta protesta, como se quiera llamar, es precisamente para realizar esa llamada de auxilio a todos de que el campo español pues, necesita, necesita ayudas. Gracias, Ángel. La glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazán.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 Vuelven a Els del 20 al 22 de mayo en el Paseo de la Estación las mejores food trucks gastronómicas con mercado de diseño y una programación para todas las edades con Pablo Carbonell, Tributo a Queen, Ramonets y muchos más. Ven al Festival Street Market Elch. Colabora Regidoría de Comercio, Ayuntamiento de Elx.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 ...9 y 36 minutos de la mañana... ...estamos en la recta final del programa La Glorieta... ...y vamos a ocuparnos de San Pascual... ...hoy el 17 de mayo es su día... ...y para saber qué actividades son las que este año... ...se han organizado para festejar a este santo... ...tan popular y arraigado en nuestra ciudad... Tenemos con nosotros a María Dolores Mora Pascual, que ella es la presidenta de la congregación de las fiestas de San Pascual de, San Pascual, de la Parroquia de San José, en el barrio del Pla. Muy buenos días, María Dolores. Hola, buenos días. Encantada de hablar con vosotros. Bueno, primero el día de San Pascual. San Pascual, ¿por qué, sí. está tan ¿por qué es un santo tan querido y tan recordado en Elche? Pues porque es muy curioso, porque San José es una parroquia ilicitana nuestra desde el año 1480 y algo, y San Pascual Bailón tomó los hábitos en el convento de San José en el 1564. Entonces tenemos el privilegio de seguir celebrando las fiestas a San Pascual en el convento que él vivió y fue fraile. O sea, pues de ahí que tenemos toda la tradición de su cueva donde iba a orar, donde se refugiaba con las ovejas y de ahí que tenemos también a esas, esos restos de lo que queda del convento del siglo XV en el que San Pascual Bailón pues eh, tomó los hábitos. Esta es la historia a grandes rasgos. ¿Por qué una congregación de San Pascual en este barrio? Pues la congregación tenemos constancia de que existe desde el año 1700 y algo, después bueno, ha estado, se desapareció, luego se volvió y después de la guerra eh, se volvió a constituir la congregación de San Pascual y tenemos constancia de todos los presidentes desde el 1500, perdón, del 1940. O sea que es una fiesta arraigada del barrio de toda la vida y, la y María Dolores, usted hará, habrá hecho historia Será la primera mujer al frente de esta congregación ¿o Sí, que no? lo soy, sí, o sea. sí, sí. Bueno, pues enhorabuena, no solo por el Día de San Pascual Sino también por su cargo Un cargo que ostenta, ¿para qué? La congregación, ¿qué aporta en las fiestas de San Pascual? Pues Rosemary, muy fácil El que no se pierda la tradición Y no olvidar a San Pascual Las personas que somos cristianas creyentes tenemos el deber y el derecho de proclamar nuestra fe y las vivencias de nuestros antepasados. Porque estamos hablando de mis padres, que no hace tanto tiempo, de mí y las próximas generaciones. Y los que estamos pertenecemos a hijos de padres que estuvieron. Y siguen habiendo personas más recientes, como mi madre, que tiene 87 años, mm. y es verdad. Qué, qué, qué objetivo, ¿no? Más lo hable. Con eso sí se puede trabajar y echar horas eh, sin pedir nada vale. a cambio. Pues bien, vale. eh, ¿qué actividades son las que han organizado ustedes este año para festejar a pues, San Pascual? Sí, este año tenemos el privilegio de recibir a la Virgen de la Asunción, la peregrina, que la recibimos el día 18 a las seis y media desde el puente de Santa Teresa. Vendremos en Romería hasta la parroquia. Eh, ...bueno, ayer tuvimos los gozos de San Pascual, siempre la víspera... ...hoy es el día grande, la despedazo, con los cohetes... ...luego la misma, el principal, importante... ...el viernes tenemos el sopar de Cabaset... ...en la puerta de la iglesia, después del novenario... ...y este año no tenemos... ...bueno, tenemos música en directo, ¿eh? ...para las personas que quieran asistir... ...y el sábado no hay juegos infantiles... ...porque tenemos que llevar mucho precaución con el tema de la pandemia... ...y el domingo, el día grande de la fiesta... ...empezamos a las 9 de la mañana... ...con la desperta... ...con la dolzaina y el tamborel... ...con los cabezudos... ...cohetes y tracas... ...que despertamos a la gente a las 9 de la mañana... ...después la ofrenda floral ...la misa a las 12, ...y por la tarde... ...a las 7 y media tenemos misa... ...y a las 8 la procesión... ...posterior la tirada de cohetes... ...y luego la rifa del borrego que es lo que intentamos que entre todos nos ayuden para hacer la fiesta. Claro, es una fuente de ingresos. Las ocho, la procesión, las calles de, del barrio. Del barrio antiguo de San José. Siempre callejeamos por las calles antiguas. ¿La imagen quién la portará? Los costaleros de San Pascual, desde luego. Tienen propios sí. Eh, costaleros. Sí, sí, sí, sí, por tradición ya de muchos años. Y... Somos gente de tradición antigua y los puestos habrá hay puestos eh, feria no. de atracciones está la, la feria fiesta sí. garantizada la fiesta la feria sí ya está puesta en Paseo Germanía, pero los puestos de la calle no los sabemos porque como ahí no se puede opinar es algo que está ahí vacante Ya, no lo saben. Eh, no. Y, si, ¿Y pueden opinar, les dejan opinar con la remodelación del Paseo de Germanías? Eh, porque ustedes lo utilizan cada, cada año eh, para la fiesta de San ver. Pascual. Vamos a ver, nosotros no utilizamos el Paseo de Germanías. El Paseo de Germanías se utiliza para la feria, que es, es importante para el barrio. La pena es que se saque la cruz, que es un símbolo nuestro, ilicitante. No es político, es un símbolo de nuestro barrio. Yo nací en el barrio de San José, fui al colegio entonces, las graduadas, y era la zona que jugábamos, que convivíamos, que quedábamos. Íbamos a salir de paseo, quedábamos en la cruz. ¿Eso es simbolismo? No, eso es militanos, titanos, en titanos de la Virgen de la Asunción. Y siento que las cosas estén como están. Pues María Dolores Mora, eh, lo, lo único que podemos decir en estos momentos, hemos terminado con la cruz, pero hemos empezado con San Pascual, porque ustedes lo que sí que hacen es trabajar por mantener esta tradición, los festejos sí. de San Pascual y eh, la memoria de un santo que sí. se hizo sacerdote y monje aquí en el convento de Elche, en el convento de San sí. José. En la, en la orden franciscana, uh -huh. y os voy a decir que los gozos se cantan ...tenemos constancia desde hace muchísimos años... ...y son los mismos de antaño, ¿eh? ...y los cantores de los gozos son los mismos... ...que se iniciaron pues desde el año 50 y tantos... Hay gente mayor, ¿eh? O sea, ...que es muy importante, que invito a la gente... ...que no conozca la fiesta de San Pascual... ...que vivan en Elche, o que sean gitanos, ...que vengan a buena noche... ...que hay nueve noches para disfrutar de los cantos... ...de la fiesta, de la misa... ...no es fiesta, es un novenario... Y lo más importante en el novenario es que pedimos que por intercesión de San Pascual nos ayude el Señor a mejorar nuestra vida, que estamos viviendo una época muy difícil y muy complicada. Pues con ese ruego terminamos. Gracias. A vosotros siempre. Un saludo. La Glorieta, con Rosmaría Alonso y Antonio Bazán.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 A partir del 19 de mayo vuelve la Maratón de Teatro amateur. En esta 22 segunda edición van a participar seis grupos que harán sus representaciones de no más de ocho minutos. Y lo recaudado irá destinado a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Elche y Crevillén. Pues bien, para conocer más detalles de esta edición, hablamos con la vicepresidenta de la Plataforma de Teatro amateur, Consuelo Pérez. Muy buenos días, Consuelo. Muy buenos días. Para la plataforma, ¿esta maratón es una de las actividades más destacadas? Es una de las actividades que dentro de la plataforma le tenemos mucho cariño. ¿no? De, a lo largo del año hay tres actividades que, que la plataforma organiza, que son fijas, que es el Día Mundial del Teatro, con una producción propia, la maratón y la, y la muestra. Y la maratón le tenemos cariño porque como es un formato donde las compañías pues, se tienen que preparar una pequeña pieza teatral de ocho minutos, bueno, pues esa agilidad ¿no? es, es diferente, es un espectáculo diferente en él se y, y nos gusta mucho. Sí. Sirve, perdón, sirve como, como plataforma a nuevas compañías, ¿no? Porque es, bueno, pues, te preparas una pieza de ocho minutos y empiezas a tomar esa, ese contacto con el, con el público. Entonces las nuevas compañías siempre suelen participar en, en en maratón pues un poco para tomar para tomar contacto con las tablas y el público. Pues eso es lo que iba a preguntarte si habéis eh, llegado a la 22 edición eso significa que sirve para algo esta maratón y qué resultados ha tenido porque son seis los grupos que se presentan son grupos que por primera vez van a pisar escenario. Hay de todo, hay sí que hay un grupo nuevo que se llama Soy artista. ...que es la primera vez que, que participan en una de las actividades de, organizadas por la Plataforma... ...y la Concejalía de, de Juventud y Cultura, y es su primera puesta en, en, en escena, ¿no? Y luego pues hay grupos ya consolidados, como puede ser... ...hay tres grupos que pertenecen a la Plataforma, que es Salapizarse, teatro Sentido Magdex... teatreta, que vienen de, de estrenar una obra de teatro hace nada, hace, hace una semana... Y, y hay grupos que bueno, han tenido un pequeño parón durante la, de la pandemia, como puede ser el que lleva dos o tres años sin, sin actuar, y vuelven a las tablas eh, con la Maratón de Teatro. Lo que, ¿La historia que van a escenificar, la, eh, pasa algún filtro por parte de la plataforma o dais carta blanca a quienes eh, participan? Eh, no. Es decir, ¿no? la temática es, es libre, la forma de ejecutarlo también es libre. Por ejemplo, el sentido de Mambet va a hacer una pieza teatral basada en bodas de sangre, en la huida de, de la novia y Leonardo, que es danza-teatro. ¿vale? En otras ocasiones han hecho performance. Lo único que se tiene en cuenta, y es que tiene en cuenta la, la Concejalía de, de Juventud, que es quien, quien coge esas solicitudes ¿no? de participación, es que la obra no espera de los ocho minutos, es el único requisito que, que, que se pone. Lo demás, dentro de los medios técnicos que, que, que tenemos o que se encuentran en el gran teatro, puedes hacer, puedes hacer lo que quieras y la temática, por supuesto, es libre. Este año hay mucha comedia, siempre la maratón de teatro se caracteriza porque las piezas teatrales suelen ser muy cómicas, y, pero, pero hay libertad absoluta. Bien, eh, con lo que lo tenéis minutado, el 19 de mayo comienza la maratón ¿Y cómo es la logística? ¿Cómo se, quién, tiene, ¿Quién puede, eh, las entradas en donde se recogen? ¿Hasta qué hora va a estar? Pues mira, como has dicho, la maratón es el 19 de mayo en el Gran Teatro de Elce a las 9 de la noche y las entradas ya están disponibles, se pueden sacar bien o acercándose a la taquilla del Gran Teatro o a través de, de Instant Ticket ponen el buscador maratón de Teatro y, y te sale la entrada con 5 euros. Y bueno, la maratón de teatro tiene una doble vertiente y es que tiene un carácter solidario porque la recaudación íntegra de la taquilla se destina en, esta, en este año a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Elche y, y crevillente. Todos los años pues, la taquilla se dedica a una asociación con sede en Elche y este año pues, la plataforma decidió que, que fuera esta asociación. ¿El por, qué? ¿Por, qué, ¿Por qué? ¿Por qué la Asociación de Esclerosis Múltiple? Siempre se, bueno, pues hay una reunión previa en, en la cual pues, eh, decimos nuestra voluntad, ¿no? como, como cada asociación, de, a quién nos gustaría que fuera destinada a la taquilla. Este año no hubo dudas. ¿no? Eh, creo que nunca se había destinado a la taquilla a, a la Asociación de Esclerosis Múltiple eh, de aquí de ELSE. Eh, además están en un proceso, el otro día hablando con, con la presidenta, con María José Marroquín, están en un proceso de cambio, de sede, eh, se están juntando con otra, con otra asociación y bueno, yo creo que, que la sensibilización que hacen con esta enfermedad, eh, la ayuda a, a familiares también, que es muy importante, pues creímos que, que era necesario y, y que nos parecía importante que este año se, se dedicara a la asociación. ¿Y cuál es el final, el broche, el colofón? ¿Hay colofón en la Maratón de Teatro Amateur? <risa> no, o sea, el colofón es al blog del público, ¿no? eh, Son seis compañías, salen por orden de, por orden de, de actuación y bueno antes, antes de la, de, bueno, antes del espectáculo, pues eh, sí que le entregamos el, el premio eh, porque la, la plataforma sacó hace unos meses un concurso de microteatro, y bueno, pues en, esa, en la maratón de teatro le damos el, el premio al, al ganador, a Dardo, que fue el ganador de, de este concurso, y, y le damos un poco la palabra a la asociación para que nos, nos expliquen eh, cuáles son, son, son sus funciones, ¿no? Pero no hay un colofón final, sino el aplauso del público cuando salen todas las compañías de esa foto final, que este año por pues, fin se podrá hacer una foto final con todas las compañías, y creo que ese es el colofón. Eh, y también eh, has dado el titular, la maratón de teatro amateur este año, bueno, triunfa la comedia en esta maratón, ¿hay ganas de reír? Hay, hay muchas ganas de, de reír, ¿no? De, se nota todavía, es decir, el tiempo que hemos pasado, porque si ves las piezas teatrales, pues normalmente a lo mejor, quitando una que hay nueve actores y actrices, son con menos actores de actrices entonces se nota que todavía venimos de una circunstancia en las cuales pues hacemos obras de teatro con, con menos personal ¿no? pero sí, hay muchas ganas de, de reírse y, y en espectáculos eh, así yo creo que también es necesario Pues el espectáculo está servido, 19 de mayo, esa Maratón de Teatro Amateur. Gracias, Consuelo, por trabajar, por mantener vivo la comedia, todos los géneros de, la, pues, de las artes escénicas. Gracias. A vosotras y, bueno, invito a, a todo el público, a todos los ciudadanos, ciudadanas felicitanas que, que se acerquen el 19 de mayo en el Gran Teatro a las 9 de la noche. Los esperamos con los brazos abiertos. La Glorieta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 Siete minutos quedan para llegar a las diez en punto de la mañana para llegar al tiempo de las noticias con Marga García y nosotros vamos con una versión del ese Feeling Good, la versión de Michael Bublé. You know how I feel Sun in the sky You know how I feel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 I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me And I'm feeling good Dragonfly out in the sun You know what I mean, don't you know Butterflies all having fun You know what I mean Sleeping. When day is done that's what I mean and this old world is a new world and a full world for me above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 Pues quedan segundos, un minuto para las 10, para que Marga García ya les cuente las noticias. Hay muchas previsiones. Eh, nosotros nos vamos y lo hacemos. La glorita pone el punto final. Lo hacemos con la música de Elvis Presley. Mañana miércoles 18 de mayo. Volvemos con más información. Hasta entonces. Don't, don't. It's time that I hold you this way When I feel like this and I want to kiss you, baby, don't say